una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.